ha caído la noche, hace tiempo que partiste, pudiera estar cenando, pudiera estar durmiendo, pudiera estar estudiando, mas solo me la paso en ti pensando, quiero escribir y relatar lo que siento, lo que siento por ti en este momento, un momento en el que no estás a mi lado, algo que quisiera decirte justo cuando te recuestas en mis brazos, pero siempre termino absorbido por el dulce momento, y caigo en la ensoñación de terminar justo así, contigo, aquí, que mi corazón deje de latir, que mi mente deje de pensar, y que mi último aliento se evapore en tus labios, y partir a la eternidad con tu alma, debajo de mis alas